Mujeres con Historia. En breve se estrena la nueva serie Catalina la Grande en la plataforma Sky España protagonizada por la archipremiada Helen Merrer. La historia de Catalina es tan rica en matices y detalles que hoy solo os voy a contar la primera parte. You know Catalina II de Rusia ha pasado a la historia como Catalina la Grande y eso que no era rusa de nacimiento que el pueblo ruso lo pasó realmente mal bajo su reinado, casi vivieron en la esclavitud, y cuentan que era tan fogosa que incluso probó a practicar sexo con un caballo. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una de las grandes emperatrices, quien contra todo pronóstico, no solo se convirtió en la zarina más amada y odiada de todos los tiempos, sino que se mantuvo en el poder durante 34 años. I will not share my with There are in Sofía Augusta Federica Anhalzers fue el nombre que le pusieron en su sesén natal prusiano actual territorio de Polonia cuando nació un 2 de mayo de 1729 Sofía a la que cariñosamente llamaban Fitzen, era de origen alemán pertenecía a una familia noble pero de rango menor su padre, dicen que era un príncipe un poquito oscuro en su personalidad que ejercía de gobernador en la ciudad de Stettin, y su madre familiar directo del emperador Federico II de Prusia quien se empeñó ...en estrechar lazos con el imperio ruso. La emperatriz rusa Isabel I pensó que Sofía era una buena candidata... ...como futura esposa de su sobrino el futuro Pedro III... ...también de origen prusiano y primo lejano de nuestra protagonista. Sofía asumió su deber con ilusión y conoció pues, a su futuro marido cuando era pequeño... La verdad es que no tenía un recuerdo muy claro de cómo era él. Ella era una joven muy preparada por institutrices francesas, era culta, era muy buena lectora y amante del arte. Él, en cambio, era un joven caprichoso, algo infantil que con 17 años seguía jugando con soldaditos de plomo y que no le apetecía nada, pero nada, asumir su destino y menos casarse tan pronto. existía un requisito indispensable para que el matrimonio pudiera celebrarse Sofía tenía que renunciar a su religión luterana y bautizarse por el rito ortodoxo momento en el cual recibió el nombre de Ecaterina es decir, Catalina a bueno pues, la boda tuvo lugar el 21 de agosto de 1745 en San Petersburgo ella tenía 16 años y él 17 Y desde el principio la relación entre ambos no funcionó. Pedro era muy maduro y nada interesado en la cultura rusa... ...mientras que Catalina enseguida hizo sus deberes... ...aprendiendo el idioma, conociendo las tradiciones... ...y poniéndose al día de la cultura y política rusas. Aunque al principio fue recibida con mucho recelo por ser extranjera... ...supo granjearse el afecto sobre todo de la zarina Isabel I... Y más tarde, también, de algunos nobles que la apoyarían incondicionalmente en los momentos difíciles. En cambio, su marido no quería saber nada de ella. Para colmo, tenía fama de alcohólico. No tenía ningún interés en mantener relaciones sexuales con ella. Y no estaba preparado para gobernar. Y encima, era estéril. Catalina sufrió mucho al principio... ...viendo el marido que le había tocado en suerte... ...pero muy pronto... ...descubrió las artes del amor... ...con un guapo noble llamado... sergey Saltikov... sergey Saltikov era guapísimo... ...y fue su maestro... ...con él descubrió los placeres del sexo... ...lo malo es que... ...mientras Catalina le era fiel... Sergei mantenía relaciones... ...con otras mujeres... Catalina se quedó embarazada y toda apunta a que Sergei era el padre del primogénito y futuro zar, al que pusieron de nombre Pablo. Y en cuanto nació el pequeño, la zarina Isabel I le tomó a su cuidado. Así oficializó el destino del futuro heredero, a la par que acallaba los rumores de esterilidad de su sobrino y la infidelidad de Catalina. Lazarín, ante todo, pues era una mujer práctica... ...y si Pedro no podía tener hijos... ...pues ella no impediría que Catalina mantuviese relaciones adúlteras... ...siempre que lo hiciese con discreción... ...y si se quedaba embarazada, pues mejor que mejor... ...así aseguraba la continuidad del imperio ruso. El 5 de enero de 1762... ...la emperatriz Isabel fallecía y Catalina que había extendido sus redes de amistades en la corte rusa no perdió ni un instante en comenzar a mover sus contactos su marido subía al trono como Pedro III de Rusia trasladando su residencia al palacio de invierno en San Petersburgo pero el cargo no le duró mucho pues en los primeros meses comenzó a ejercer una política más favorable a los intereses prusianos que a los intereses rusos recordemos que Pedro era prusiano y nunca llegó a sentir ningún cariño por el pueblo que debía gobernar además echó encima la enemistad de varios sectores de la iglesia Ortodoxa. vamos que nadie estaba contento con la política que estaba ejerciendo Pedro Catalina, por su parte, tenía un nuevo amante, Gregory Orlov, un hombre muy bien relacionado y considerado un héroe dentro del ejército ruso. Gregory no desaprovechó la oportunidad de rebelarse contra el zar cuando este se retiró con su guardia y unos amigos a Oranienbaum. Y allí el zar fue apresado y depuesto, momento que aprovechó Gregory para proclamar a Catalina zarina de Rusia. El golpe de estado fue un auténtico éxito. De hecho, Pedro, en vez de enfadarse, sintió alivio. Total, si no le gustaba gobernar, él solo quería divertirse. Y cuentan que lo único que pidió a cambio de no reclamar el trono fue tabaco, vino de Borgoña, su violín y un lugar donde estar atendido y acompañado por sus amigos y, por supuesto, por sus amantes. Si tenía eso, no impediría que Catalina gobernara. Pero el peligro existía Mientras Pedro III viviera Siempre habría partidarios Que podrían luchar por su causa A los pocos meses Pedro aparecía muerto De un plumazo La amenaza para Catarina Había desaparecido Todo apunta a que zarina pues estaba detrás de este asesinato porque el hermano de Gregory Orlov estuvo involucrado pero eso nunca pudo probarse Durante los 17 años que duró el matrimonio la pareja se odió y aborreció Ambos tuvieron sus propios amantes y por supuesto los hijos de la zarina eran todos bastardos you And all of power to me, I own. Catalina supo que al fallecer su marido tenía el poder en sus manos y que haría cualquier cosa para que nadie se lo arrebatara. Haría cualquier cosa. La siguiente semana sabremos cómo Catalina supo culminar la tarea del zar Pedro el Grande abriendo las puertas del imperio a la influencia de la Europa occidental. También cómo creó uno de los museos más importantes del mundo, el Hermitage. Y por qué dicen que fue una mujer muy, muy, muy promiscua y también por qué está su reinado considerado el siglo de oro de la nobleza rusa. Os invito, por tanto, a escuchar la semana que viene la segunda parte de Catalina la Grande.